Eh, y a cara de perro está la sesión ahí en el Congreso, eh. lo veo a Macri, sigue hablando Mauricio Macri en el Congreso de la Nación, está picante en serio el tema, eh, porque la verdad que eh, el discurso parece ser de los peores de todos, eh. mirá que ha dicho cosas, ¿no? el presidente, pero bueno, en este parece que se ha esmerado, es el último, el último discurso de, de Mauricio Macri eh, en esta gestión. Y la verdad que, bueno, los eh, comentarios son picantes, hay momentos realmente tensos eh, de lo que está pasando en este momento en el Congreso. Estamos escuchando a Cara de Perro, banda de Trenquelau, que el domingo estará tocando en la ciudad de Santa Rosa, junto con I Love Diana. En un ratito ya vamos con el sorteo de las entradas y tenemos comunicación telefónica con Albano para poder hablar un poquito de la fecha del domingo, cantante y guitarrista de a Cara de Perro. Albano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián te saluda. Hola, buen día, Seba. Acá estaba escuchando la, tu palabra ahí. Con razones. ¿eh? ¿eh? Y la verdad que está, sí, está, está tenso el, el tema en el Congreso, eh, porque se ha esmerado, Macri, ¿viste? De, de, de, en un corte dijo, por ejemplo, que eh, bajó la inflación, que estamos mejor que en 2015. La verdad que no, no se sabe de qué país habla, pero bueno, ahí está. Y esto genera reacciones de todos los eh, legisladores que están presentes ahí, está, está picante en serio. Eh, incluso ha quedado mudo en más de una ocasión, Macri, en, en este... ...en esta apertura de sesiones, pero después lo vamos a seguir comentando. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué te parece la, la actualidad argentina, Albano? Sí, la verdad es que estamos como una mierda. No sé, parece que estamos dentro de Unión Oro con este país que tenemos. Uh -huh. Pero bueno, la mayoría de los políticos son todos iguales... ...y nada, pero este, qué sé yo, este me parece que es el peor de todo lo que me ha tocado vivir... Con hambre pasamos con todo, pero con este me parece que ha sido el peor y el peor manejo que tuvimos fue con este tipo. Uh -huh. Está, está pero bravo. Hay que seguir para adelante, nada más, dijo. ni hablar Albano, como banda, con la cara de perro, están cumpliendo 10 años, así que bueno, para ustedes es un, un motivo de, de festejo, ¿no? Sí, estamos, no sé si son 10, capaz que un poquito más, pero más o menos daba para festejar algo, para ponerle un poquito más de pila a la banda y nada, para seguir girando un poco. Ahí vamos a estar ahora el fin de que viene eh, con los amigos acá, el de Los Dayanas. Eh, ahí Santa Rosa siempre es un lugar genial para ir a visitar y, y tocar porque, no sé, son personas especiales casi todas. Claro que sí. Eh, Albano, ¿hace cuánto que no vienen por acá? Sí, más o menos hace como un año casi, me creería. M más, sí, más o menos un año. La uh -huh. última vez fuimos tocamos con Momia, también ahí en Jaca Rey. Sí, fue una, una ficha linda, pero daba, sí, teníamos ganas de tocar con los davianos porque hace un par ya que no no no compartíamos algo con los pibes, creo que la última vez eh, no fui, tocamos allá con ellos. Buenísimo. Pero sí, hacía bastante que no no no compartíamos área con ellos. Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué prepararon para el domingo? No, tenemos una listita ahí, 25 temas, más o menos, son todos uno tras el otro, así que es un show medio no muy extendido, pero... Vamos a invitar a un par de géneros también. Va a estar Maxi ahí en la bata. Alan también. Bueno, son los de los de Diana, pero, bueno, van a los compartir padres, así escenario. Ni hablar. No, van a tocar dos veces. <ríe> lo <ríe> a lo, va, lo vas a hacer laburar al Maxi. Ya está transpirando desde <ríe> ahora. <ríe> no, ese es siempre transpira la casaca. Siempre. Transpira la camiseta. La transpira <ríe> la camiseta. Ni hablar. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que estábamos escuchando recién? Que suena buenísimo. ese era Sociedad Facita. ese es del primer uh disco que sacamos. Y nada, me llamaba, bah, me llamaba la atención, no, me cagaba de risa porque justo cuando arranca el tema sí. era cuando nuestro amigo Mauricio estaba, era jefe de gobierno y nada, loco, estaba hablando justo de una nota de los trapitos, algo así, y bueno y fíjate, hoy en día los tenemos de presidente el tipo eh, Exactamente, y no ha cambiado el discurso casi No, tal cual, no, tal cual <ríe> Es lo único que mantiene la coherencia ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿En, en esa manera tan particular de ver el mundo ¿no? porque la, realmente parece que viviera en otra realidad ¿no? y es preocupante, puede ser presidente de Argentina Y sí, que, que debe vivir otra realidad ¿Mm? eh, no sé pero debe vivir otra realidad eh, no, ¿ustedes a cara de perro no le esquivan a la, a la letra política? no la verdad que no, hijo, pero qué sé yo, a veces o sea el, hablando de Pantrón, más que nada creo que Hay que abocarse bastante a lo, a lo político, pero bueno, también últimamente, o sea, a veces uno se, ya se cansa bastante de la realidad y capaz que intenta expresar eh, algo más personal, a veces. Uh -huh. Pero no, no, jamás hay que llevarlo al, al, al, al verso político. ¿Y cómo, cómo están las cosas en Trinquelauquén, para tocar y eso? ¿Cómo, cómo se manejan? Eh, acá en Trenque está medio jodido, porque, bueno, muchos lugares no hay. Y bueno, yo, para armar un show, tenés que contar con una buena plata, 7.000, 8.000 mil, mil pesos, que, por, o sea, por el tema de sonido y demás. O sea, pulmón no se puede hacer tampoco mucho, porque yo, los bolicheros de acá no, no, no, no, no tiran una mano. Hay no, algún par de bandas que por que yo está Rielico, que es un lugar ahí medio careta, pero bueno, hay un par de bandas nomás que tienen la posibilidad de... Eh, quizás ese, ese tipo de lugar uh -huh. pero bueno nosotros siempre le mandamos para adelante si no hacemos algo afuera que ahora estamos en el verano eh, digamos, le mandamos la cumbia, le mandamos donde hace el cumpleaños Albano ¿van a traer algunos discos, algo por acá? vamos a ver si llevamos un par de discos capaz que una remerita, unos pines que también lo hizo ahí el amigo Alejandro el loco pro hace tiempo lo un tiempo nos hizo algún par así que vamos a llevar algo Sí, sí, seguramente. Buenísimo. Bueno, en un ratito estamos regalando un par de entradas, sorteando un par de entradas en Kermés para, para que los amigos puedan estar ahí presentes el domingo eh, en el Jaque al Rey que va a explotar. Eh, ahí con una cara de perro y a luego de Diana. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí, me ha algo algo que eso. Mortal, mortal. Ni hablar. Eh, Albano, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. ¿Crees elegirte una canción? Ahí eh, lo tengo eh, nada, ahí al máximo. Está con mandale, las manos así. Y... Está atento. ¿Cuál? Pibe libre, me dice él. Bi vive bueno, libre. Que, ni hablar, mandale, nomás voy a Listo, vamos. Sí, con... eh, muchísimas gracias por la llamada ahí, por la buena onda. Eh, Saluditos a todos. Gracias a vos por atendernos, te mandamos un abrazo y nos vemos el domingo. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo bien. grande. Albano, de Acara cara de perro que el domingo la rompe ahí con la Globe Tenemos unas entradas, se pueden comunicar al 02954-1533-7866.